Y me avisan que tenemos en línea al estudiante griego que está estudiando aquí en nuestro país. Le s quedan algunas semanas todavía. A Orestis Kirgiakis, que va a estar esta tarde en esta actividad. Y lo queríamos tener, aunque sea dos minutos, para que él hiciera la invitación también. Orestis, ¿cómo estás? Buen día.、Ah, buen día, Hernán.、Eh, o、oh, buenas tardes.、Eh, buen día a nuestros oyentes. Y. Eh, en esta ocasión, eh, quería eh, avisar a todos y todas que hoy es el aniversario número 49 del、eh, levantamiento estudiantil contra la, la dictadura militar en Grecia.、Uh -huh. eh, entonces, aprovechamos la oportunidad de hoy para hablar sobre los、eh, elementos comunes detrás de las、eh, dictaduras militares. En Heresia y en Uruguay,、uh -huh. y así como discutir las luchas y la situación política actual de hoy.、Claro. Y por,、eh, para, por eso、eh, vamos a presentar una película muy especial、uh -huh. eh, que habla de la dictadura uruguaya,、eh, dirigida por un director griego, para empezar、eh, con la conexión. Entonces. Eh, esperemos todos y todas. <ríe> muy bien. Justo se da esto de que lo que es la historia, ¿no? Ese aniversario de esa represión que vos vas a contar, Orestis, y el hecho de esa película que habla de esa etapa del Uruguay con lucha armada, dirigida por un. tan prestigioso director de cine griego como Costa Gabras、eh, y hablando de las luchas del, del presente también que nos unen ¿no? o sea que es una, una muy buena combinación Exactamente, y、eh, también en las eh, eh, redes sociales、eh, la, la gente puede buscar por imágenes de hoy, porque hoy es nuestra marcha de silencio, en una manera, podemos、uh -huh. decir. En Grecia es una marcha, la marcha más importante es eh, también eh, una feriada y, y, y nada, las imágenes siempre son muy, muy duras. Seguro. Muy bien. Bueno, queda la invitación abierta que la acerque es para los jóvenes y no solamente jóvenes, como hablábamos estos días aquí en la radio con los jóvenes del 26, pero que aprovechen los jóvenes esta oportunidad De、eh, conocer en directo la lucha de los jóvenes y la historia de lucha de la, de la izquierda revolucionaria griega, del pueblo griego, y de paso, si no vieron la película, verla. Empieza puntual, seis y media hoy, Orestis. Exactamente, y、eh, sería una muy buena oportunidad,、eh, especialmente ahora que、eh, hay. La lucha de, de los estudiantes、eh, está desarrollando、mm. eh, en Uruguay y tuvimos las elecciones estudiantiles.、Eh, a hacer. Sí, sí. Sería una muy buena oportunidad、eh, conversar por todo eso y conocer más. Yo también, por la situación de la dictadura uruguay,、muy、es un、bien. intercambio de. Claro, claro.、Eh, Muy bien, hoy seis y media. Gracias por estos minutos, o r e s t i porque te, te ubicamos hace pocos minutos y accediste a, a salir al aire. Estamos terminando el programa. Un abrazo y nos estamos viendo. ¿eh? Y、Muy、bueno,、bien. ya te, te vamos a tener otra vez por aquí, por la radio, para conversar con más tiempo. Por supuesto, un abrazo grande y eh, nada, eh, estoy esperando todos y todas. Esta tarde.、Hoy. Muy bien, muy bien. Esta tarde. Abrazo.